La llegada de un nuevo maestro inaugurará una nueva dispensación en Urantia. Este maestro propondrá reformas sociales y motivará la exploración de prácticas más avanzadas para el progreso y el mejoramiento de la civilización. Allí donde Miguel no enfocó su autootorgamiento, es donde este nuevo maestro concentrará sus esfuerzos. La donación de Miguel fue una revelación de la voluntad del Padre en la carne, la donación del Hijo Abonal será una donación de servicio y de enseñanza. Cabe resaltar que este hijo no vendrá solo y desamparado como lo hizo Miguel, él vendrá con un grupo de poderosos seres celestiales para asistir y promover sus ideas, y para ocuparse de la enseñanza de las nuevas prácticas y las verdades más elevadas. Este liderazgo no será un liderazgo religioso, no habrá un nuevo dogma ni una nueva religión social, pues el desarrollo religioso será de una vez por todas consagrado al templo viviente del corazón y la mente de cada individuo. Vendrá una era de creatividad aumentada e inspiración estimulada por la libertad del pensamiento y el servicio amoroso a todos los seres humanos. Los grandes cambios que se necesitan para transformar el campo de batallas literales y figuradas que es este mundo, ocurrirán bajo la tutela de estos visitantes de las alturas. La edad de luz y vida comenzará de una vez por todas en las mentes y los corazones de los habitantes de este mundo, quienes, iluminados por las verdades que surgirán espontáneamente en su entendimiento, podrán contemplar el cielo en la tierra, incluso antes de que las manifestaciones externas de este estado glorioso sean evidentes en el resto del mundo. Pero sepan que esta nueva dispensación requiere de un precio a ser pagado. Los corazones de los habitantes de esta esfera deben estar preparados y convertirse en terreno fértil para las semillas de la verdad. Mientras los seres humanos sigan pensando en guerras, mientras los esfuerzos de la humanidad sean guiados por la ambición, y mientras el temor y la desconfianza corran sin control a lo largo y ancho de este mundo, el terreno no estará preparado, y los trabajadores universales no vendrán a realizar sus magníficas obras. Cada uno de los seres humanos tiene una parte que cumplir en la sinfonía que sacará a este mundo de la oscuridad, y es en nuestro corazón y nuestra mente donde la batalla definitiva por el futuro de nuestro mundo será decidida. Al lograr la victoria sobre ti mismo, habrás removido un obstáculo para la llegada de una nueva era en Urantia. Ahora yo te pregunto, ¿qué harás de hoy en adelante? ¿Te esconderás detrás del temor a los cambios y la debilidad de tus propias limitaciones imaginarias? ¿O enfrentarás valientemente al enemigo del egoísmo y a las trampas engañosas de lo material? El futuro de nuestro mundo está en nuestras manos, y depende de nuestras decisiones personales. ¿Qué esperas? Ve, toma el reino por asalto espiritual y conviértete de una vez en lo que el Padre ha soñado para ti. Sé un hijo de Dios que reclama su lugar en la creación. Este mundo es tuyo. Lucha por él. Urantia es tuya. Lucha por ella. Esto fue Planeta Urantia. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook. Twitter, Instagram, Tumblr y YouTube como Planetaurantia. Te invitamos a escuchar todos nuestros podcasts en iTunes y en iBox.com.